Hay un salmo que dice Señor ten misericordia de nosotros Según esperamos en ti y Vamos a cantar juntos Sea tu misericordia Sobre nosotros Según esperamos En ti sea tu benevolencia sobre los pueblos según esperamos en ti esperar Que en tu bondad esperamos en ti. Por amor, de tu nombre salvanos. Por amor, de tu nombre salvanos. Cántalo conmigo. Sea tu misericordia sobre nosotros. según esperamos en ti, en tú esperamos. En ti sea tu benevolencia. Sea tu benevolencia sobre los pueblos. según esperamos en ti, en Esperamos en ti, esperamos, esperamos en ti, en tu amor, en tu amor y en tu... Es tu nombre, Salvador. Oh, oh, oh, oh. Señor, tu pueblo se ha reunido esta noche para clamar por nuestras naciones, para clamar por nuestra tierra. Ten misericordia, Señor. Según esperamos en ti, muestra tu mano de favor, de benevolencia sobre las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, amén. Tu nombre salva Por amor ver tu nombre sa сал... Con ustedes, Luis Palau. Oremos a Dios. Padre Santo, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que oigas nuestra oración como has prometido. Señor, tú dices en Jeremías, buscad la paz y la prosperidad de la ciudad donde yo os he enviado. Orad por la ciudad, porque si ella prospera, vosotros también prosperaréis. Señor Jesús, te pedimos que perdones nuestros pecados. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en cada hogar, en cada conciencia, en cada corazón, en cada espíritu, para que haya paz de parte tuya. Te damos gracias, Padre, que tú conoces nuestra condición. Te acuerdas de que somos polvo, de que el polvo fuimos tomado y al polvo volveremos. Pero te damos gracias que por la muerte y resurrección de tu Hijo, nosotros también resucitaremos. Y que lo que se hizo polvo va a resucitar con un cuerpo nuevo los que somos de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que traigas paz, prosperidad, bendición. No solo es sobre los Estados Unidos y Canadá, sobre México y toda la América Latina, sobre todo el mundo. Oye nuestra oración, Señor Jesús. Honra tu nombre en medio del temor, de la crisis y del peligro. Y te pedimos que nos ayudes a proclamar tus buenas noticias de que Cristo vive, que Él es poderoso y que tú eres un juez justo. En tus manos, Señor, encomendamos estas naciones y nuestro mundo, sobre todo nuestros hijos y nietos, que ellos todos te conozcan y que vivan para tu gloria. Hónrate, oh Señor, en medio de la hecatombe, en el nombre del Señor Jesús. Amén.